Esto es The Rewind Show, Show. Drum and Bass.cl The original, the original, the original, the original, the original Así es como arranca la séptima edición de The Rewind Show acá en www.drumandbass.cl Que les habla DJ Diego Este espacio está auspiciado por esta queridísima fiesta Rewind Que acontecerá este día viernes 16 de octubre en Cineartalameda Nos acompañará DJ Deepman, no señor con un poco dubstep Que les habla DJ Diego Y también está MC Chico Claudio con todo su beatbox frenético Una noticia muy especial para las mujeres, because we love mujeres eh, Hay un 50% de descuento para las mujeres que lleguen antes de la una y media O sea, de la una, perdón es decir, pagan solamente el look y media hasta la una Magnífico, ¿no? Lo que son ahora es un tema de B.B. Brown Se llama Live Remixado drum sound y Bassline Smith The remix saldrá en un tiempito más por Technic Recordings. Double Business acá en The Rewind Show. Electro from the Future. Seguimos poniendo ojiteros acá en The Rogue Show. Esto que suena ahora es de DJ Fresh, también en los próximos lanzamientos que tendrá, no sé, Bad Chaos, se llama Hypercane. Todavía habíamos publicado el video de esta canción, pero no queríamos tocar en The Rogue Show, así que aquí está. Hypercane de Fresh con MC Stamina y Coco. Me recuerda un poco a la hora a la época del Los pianos eufóricos de los noventa Rewind Show drum magic pero este es un remix de safe Cybass de Rio de Janeiro va a salir en el próximo EP de Beatmasters el sello de drum magic and the Rewind chao Como olvidar a Michael Este é un remix de Rock With You DJ Mark and Spy. we want to show we want to Ahora se llama Don't To Me. Es uno de los nuevos tracks de Digno MK3. Uno de los próximos lanzamientos de este chiquillo brasilero que promete bastante. Ruin B Acá en The Ruin Show Pero no se engañen Esto cambia bastante Se pone muy rudo Esta canción de Bass Se llama Shorty Hella sounds Acá en The Ruin Show Etz geht ihr? Dasals? Dat�лек sympathisch! jack Este que suena ahora, um, se Sneaker Es de Inside Info Brand new tune acá De Rewind Show Eight. It's so a wheel of fortune, fortune. La roda da fortuna. You you Seguramente He's la tiramos day a day. girar Thanks, este God. viernes 16. Now, and rewind. Up, like Plus eight. eight. Wheel of fortune and the rewind show. Snide really difficult face. Oye, canekin. Esta é so show the rewind show. rewindshow.cl. práctica de pendulum me dicen, hey, toca una canción de pendulum, ok, esta es canción de pendulum, se llama Plastic World, VIP, no es nueva, pero es buena, sonido más relajado acá, así tipo, liquid funky, un poco más relajado ¿no? ese sonido tan característico de pendulum, Oh yeah, yeah. come again oh yeah oh yeah come again oh yeah yeah yeah a volta que jamás me deja de sorprender es Electrosol System, de chico ruso, el drama base no solo pasa en Inglaterra, no Esto ya lo sabemos hace rato, lo venimos conversando hace mucho tiempo, este track es de Electrosol System y FM Device, se llama First Snow, Chill Out Sounds acá, un poco más tranqui, en The Rewind Show, The Original. Take it and more challenge attack Nero featuring Alana Nero para mí es el artista del año junto con Sub Focus han cambiado bastante las cosas un sonido bastante diferente Electro sounds acá in the Rewind shows The Nero Grosso Cause for concern. Este es un nuevo single se llama Age of Terror. He is high and the ruin show. que hace tiempo que nos mostraba temas nuevos, hay otros temas ahí están como calientitos a punto de salir del horno, este es uno de los nuevos tunes que he hecho, se llama In South America, un idioma más nico ah, y... Show, no olviden, los, los sigo dejando invitados para este viernes 16, no Eh, este viernes 16 en uh, Rewind, Cine Arte Alameda Vamos a estar con Deepman, con No Señor Con MC Chico Claudia y con DJ Diego que les habla acá Está bien bueno yo creo Saludos a Deepman Que nos promete un set bastante duro Queremos verlo Deepman Tenga miedo con Deepman eh Y las mujeres, 50% después. Esta es The Rewind Show. Show. Show. Drum and Bass.cl Puedo confesar que me gusta mucho Calvin Harris <risa> Un saludo barraco que está acá al lado mío también Que es otro fanático de Calvin Harris Y de Ella Esta es Calvin Harris' Ready for the Weekend De su disco Ready for the Weekend Remix de High Contrast Creo que tocando hace un ratito pero Very good track But I'll be esta está Pasando la de Calvin Harris Bueno chicos Nos empezamos a despedir Este programa cortito Voy a mantenerlo ahí Actualizado Con las últimas cosas Y recordarles siempre Que tenemos una Rewind Próxima a venir Que se viene muy buena Vamos a cerrar Con un poquito de Dubstep Saludo ahí Para no señor Que esperemos la rompa Con su dubstep Frenético Esta canción de También me confieso um, Adicto a La Rue <risas> Esto no es nueva Es de este año Se llama In For The Kill Pero es un remix de Scream O so, uh, Let's get Let's get Ravy remix La Rue And The Rewind Show uh -huh. But really show, in show, in show Bueno, chicos, nos vamos despidiendo Gracias por la sintonía Y espero verlos este viernes en la Rewind Como siempre quiero darle un gran saludo A todos nuestros colaboradores A toda la gente que nos ayuda Y nada más Gracias a ustedes See you later